viene al sureste de la ciudad de Santa Rosa en un espacio verde que seguramente ustedes se dan cuenta del viento que hay en este momento para mostrarles desde el sonido, el viento que hay en la ciudad de Santa Rosa y en los lugares abiertos es impresionante. Estoy justo en la esquina de Toscano y Gaich, porque en este lugar, Pali, eh, comenzaron los trabajos de movimiento de suelo para lo que va a ser el Procrear 2, el desarrollo urbanístico el segundo que va a haber en la ciudad de Santa Rosa y la construcción de la casa activa es una casa que ya eh, ya la habían anunciado del gobierno provincial que van a albergar a personas adultas mayores cuando se haga la, la construcción desde la semana pasada eh, comenzó a trabajar la empresa ILCA en este lugar están haciendo todo un movimiento de suelo para acomodar lo que van a ser las primeras Obras complementarias a lo que va a ser el comienzo de, de la construcción de las casas y en este caso del desarrollo urbanístico. Hay cerca de unas 6, 7 máquinas trabajando a full. Desde la semana pasada han removido todo el, el suelo y han cercado un espacio verde importantísimo de cerca de 600 metros de, de un lado y unos 400 metros de otro. En ese lugar ahora están trabajando operarios con... Seis máquinas y cuatro, y cuatro eh, camiones. ¿Qué están haciendo? Están acomodando el suelo, están emparejando el suelo para comenzar con las obras de conexión de aguas de cloacas y también algunas conexiones de energía que todavía faltan en este lugar van a armar, van a en realidad, van a abrir dos calles internas a este lugar y de a poco se va a comenzar con la construcción de. de esta casa activa y también del Procrear dos eh, Y la verdad que es un alivio para esta zona de la ciudad de Santa Rosa que limpien este espacio verde, que eh, estaba muy sucio, que había muchos este, muchos yuyos altísimos y que ahora está despejándose. ¿Cuál es este, la situación que está ocurriendo? Es que al lado de este lugar... A no, solo, a, no solo, ...a no más de 200 metros... ...está el basural... ...el gran basural que hemos denunciado aquí en Radio Kermés ...que se ha armado entre el barrio Ara San Juan... ...y el barrio Pueblos Originarios... ...ese basural... ...más allá de las construcciones de casa... ...no lo van a tocar... ...recién nos decían algunos operarios de, de la empresa ILCA... ...que es la empresa que está trabajando en este lugar... ...que no eh, van a llegar hasta ese lugar... ...van a acercar unos 40 metros antes de llegar a ese basural... y no lo van a tocar porque no tienen este, injerencia en ese lugar. Supuestamente otra empresa, que no sabemos cuál es, va a comenzar a trabajar eh, en la zona de ese gran basural que se ha formado entre la calle Calo y entre la calle eh, San Francisco de Asís. Eh, y la verdad que está bueno que, por supuesto, que hagan obras y que haya mucho movimiento. El tema es que van a, van a construir eh, un desarrollo urbanístico a no más de... cien metros va a haber un basural. No sabemos si lo van a sacar o si van a tapar toda esa basura que hay, que la verdad que lo hemos venido comentando en este en estos espacios, es un basural impresionante que se ha formado en el último tiempo y que lamentablemente ni de parte de la provincia ni de parte de la municipalidad han podido detener el avance de, de ese gran basural. Por eso... Todos estos trabajos que se están haciendo eh, complementarios a comenzar la construcción de, del Procrear dos y de la casa activa van a ir por un lado y la limpieza del basural por ahora va a quedar para otro momento. Bueno, eh, Mauro, no se sabe nada todavía de la inscripción de, de, de ese barrio Procrear. Son 168 viviendas que van a construir para Santa Rosa. Claro, 168 eh, desarrollos sí, desarrollo urbanísticos eh, complementos 168 casas claro. eh, o, o departamentos sí. pero la verdad que no se sabe más que que se van a comenzar la construcción claro. supuestamente según nos decían desde el ipavi y quizá hoy es una buena un buen momento para preguntarle a Jorge Descano que se va a presentar en una conferencia de prensa a media mañana eh, para fin de año o sea para eh, finales de diciembre pueden comenzar las obras concretas en este lugar, ah. o sea que van a tomar estos dos meses para emparejar este, este, este predio, este espacio verde o este terreno gigantesco, para después comenzar con la obra en sí, tanto de la Casa Activa como del Procrear 2. Mientras tanto, en este lugar... Eh, ahora lleno de viento y de tierra, están trabajando para acomodar todo el todo el terreno. Claro, eh, y como réplica, a canto hay, se van a construir también eh, una cantidad un poco mayor de viviendas, eh, a partir de un acuerdo también que impulsó el gremio UPCN, eh, varias de esas viviendas van a estar de, destinadas a, a afiliados y afiliadas eh, de UPCN, son más viviendas incluso que las que se van a construir ahí en Santa Rosa. Exactamente, sí, va, va a haber todo un movimiento de, de, de, de lo que trae la obra pública, eh, va a ser muy impresionante, sobre todo eh, para el año que viene. Mientras tanto, todo esto lo están preparando. Lo que no se sabe eh, en ese lugar donde está el basural, si es que va a haber construcciones de viviendas, o si van a tener que eh, tapar o sacar toda esa basura. Según nos decía recién un operario que estuvieron cerca de, de, de ese lugar... ...que eso lo tienen que sacar, lo tienen que remover. ¿Por qué? Porque hay mucha basura domiciliaria que no se puede enterrar, no claro. se puede tapar para nivelar. O sea, tienen que levantar ese basural y después comenzar con los trabajos de, de suelo como están haciendo ahora en, en, este, en este lugar que recién describíamos. Por eso... Eh, la empresa que se dedique a, a trabajar el suelo donde está el basural va a tener que hacer todo ese trabajo previo a comenzar eh, el, eh, el, el nivel al comenzar a nivelar el piso por eso es todo un gran trabajo y es por eso que lo, lo empiezan a hacer como para tomarse por lo menos dos meses de trabajo. Eh, ...grande y, y arduo para, para nivelar los suelos. Este espacio verde está entre, para, para, que, para que nos ubiquemos... Eh, ...entre el barrio de la San Juan y el barrio Pueblos Originarios... ...esto es eh, calle eh, Gaich, eh, calle Toscano Sur... Y eh, Ramona Pereira. En esas tres calles es donde se encuentra este gran espacio verde que ahora están trabajando. Muy bien, Mauro. Eh, nos reencontramos luego eh, con más novedades que va a haber y mucha, eh, sobre todo del ámbito político. Exactamente, Pablito. Vale, nos reencontramos cuando sea necesario. Muy bien. Eh, hasta luego. Hasta luego.